Eh, bueno, eh, hace ya un tiempo que sabíamos que una de las calles de nuestro barrio estaba sin nombre,、eh, así que hace. Mucho, mucho rato que、eh, habíamos estado pensando en que estaría bueno que、eh, el nombre de la calle sea el de alguna mujer que nos represente a las mujeres que luchamos en el barrio. Como nosotros empezamos como una toma y la mayoría que nos pusimos al frente eramos,、eh, somos mujeres, entonces queríamos como un poco resignificar eso.、Eh, así que. Eh, se propusieron cuatro nombres、eh, para votar. Entre ellos está Merta Cáceres, Domitila Barrios,、eh, Julieta l e n t e r i y Livia Cotman.、Eh, bueno, Livia Cotman se, se nos ocurrió porque,、eh, obviamente, bueno, es una compañera que caminó. En nuestros barrios con los que compartimos muchos, muchos, muchas cosas, muchos momentos,、eh, en muchas organizaciones.、Eh, y bueno, nos parecía que, que era una buena forma de homenajearla y de que, represente, que nos represente también a nosotras.、Eh, así que se, se, se, se votó. Eh, y en esa votación que se hizo casa por casa, prácticamente fue así, llevando la urna.、Eh, el día que se abrió la urna,、eh, se hizo en la casona municipal con este, referentes barriales, vecinas, vecinos, y,、eh, equipo del Iduar, equipo del municipio.、Eh, y bueno,、eh, ganó Olivia. Así que,、eh, bueno, nos quedó el nombre de la calle Livia Cotman. Si bien ahora tiene que ir en abril al Consejo de Liberantes,、eh, igualmente, bueno, para nosotros ya está. Ya el pueblo ha decidido, ha votado y ha elegido. Y es, es, el,、eh, es el nombre de nuestra compañera y amiga a la que, bueno. Amamos mucho, extrañamos mucho y bueno, sigue. sigue presente、ah, y, y va a estar siempre. Sí, sigue presente y bueno, acá está. Eligió cuarto el quinto como su pedacito de mundo feliz y bueno. Estaba、sí. destinada a esta hermosa calle. Sí, así que bueno, hoy fue una gran mezcla porque tiene que ver con el barrio que hemos parido, tiene que ver con todas las emociones de. de De juntarnos, recordarla, homenajearla,、eh, seguir amándola、sí. y bueno, y sigue transformándonos, juntándonos. m acuerdo m o e a Fue un encuentro absolutamente emotivo, lleno de una energía muy, muy especial.、Legal. ¿Acompañó todo? Sí, la verdad que estuvo re presente y eso se notó mucho. Eh, la sentimos acá entre nosotras. Y bueno, por eso la hemos elegido y también por eso、eh, quedó como nombre, ¿no? Porque,、eh, porque es una compañera que, que conoció Cuartel y que lo amó profundamente. Y, y merecía、bueno. tener su,、sí. su lugar. Su... Es una linda forma de. De que se siga quedando en cuartel.、Pobre.